Y yo y el pastor que vivían al amor, a la de San Fabiol, a la de Cideugol, la que tocan tan murito a Pertur de Flavión. Era un pastor que tenía tres ovejas, era un pastor que tenía un panayón, a la de San Fabiol, a la de Cideugol, curito a perdonar